A ver, a ver aquí, eh, eh, Manolo el Loco, aquí en concierto, aquí en Toledo. La vaca de mi pueblo suelta leche ni palao La vaca de mi pueblo no suelta leche ni palao joder